El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Berman, estuvo por Bariloche y se refirió a los incendios forestales. Dijo que el panorama para la próxima temporada de incendios es crítico y recomendó que lo mejor sería rezar. Yo creo que este verano estaremos en mejores condiciones, dijo el ministro. Aunque, como creyente que soy, para el próximo verano lo más útil que podemos hacer es. Es rezar. La organización ecologista p i u q u e propuso la disolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable tras las declaraciones del ministro Sergio Berman. Esta mañana estamos comunicados con Luciano Beberashi de la organización p i u q u e Buen día, Luciano. Aquí Laura te saluda. Buenos días, Laura. Bueno, en principio no, no puedo dejar de preguntarte qué reacción le generó esta declaración del ministro de Ambiente, que lo que propone para vencer y combatir a los incendios forestales es rezar. Bueno, como este, la verdad, que bastante desafortunada las la de, declaraciones del, del ministro. q Uno e、bueno, u lo puede esperar de, de cualquier vecino, vecina que te diga, bueno, no, este, para este verano lo que podemos pedir es rezar. Ahora,、eh, de un ministro que tiene a su cargo el Plan Nacional de Manejo del Fuego,、eh, que diga lo que. Encima hablando en, en tercera persona, como si fuera otro el gobierno que le bajaron el presupuesto, que nos diga que tenemos que rezar, y también teniendo en cuenta lo que ha sido el verano pasado, la problemática de los incendios en, en la zona cordillerana, en la zona patagónica, este, que un ministro、eh, dé estas respuestas. Y bueno, lo que estamos viendo también es que este último tiempo ha tenido como este tipo de declaraciones, entonces, como. Lo que proponemos es que se cierre e l m i n i s t e r i o del Medio Ambiente y, y que esa plata se destine a, a, a que se haga efectiva、eh, la plata para, para, un, para, por ejemplo, la ley de bosques o la ley de protección de glaciares que no tienen presupuesto. Para reponer un poco, ¿cómo es el panorama? Hablabas del verano pasado y lo que se espera ahora de los incendios forestales que se desarrollan en la zona. ¿Qué es lo que está sucediendo allí en Bariloche? Bueno, todos los años en esta época es,、eh, se empieza a decir que es un verano seco. El, el año pasado fue un verano bastante seco,、eh, con pocas precipita precipitaciones. Y bueno, nada, esta, estas cuestiones. Se dan、eh, todos los años.、Eh, tuvimos el, el incendio grande en Cholilla, en Esquel,、eh, acá en, en esta zona también.、Eh, hay una cuestión de prevención, de un ataque inicial del fuego,、eh, pero bueno, todas esas, todas esas cosas、eh, merecen una coordinación、eh, por parte del Estado. Lo que vemos es que. Hay, hay poco presupuesto y poca inversión para, para proteger estos bosques. ¿Notan que también hay un recorte en, en los recursos para prevenir y combatir los incendios? Bueno, mismo el ministro lo dijo: como que recortaran. i n c l u s i v e después salió a ratificar, a decir que bueno, se había interpretado mal. Pero terminó diciendo lo mismo: que este, había que rezar. También esto es un, una respuesta a que el, el ministro viene teniendo este tipo de respuestas. Es como que está, lo, lo que vemos es que los ministerios de, de medio ambiente en gobiernos anteriores y en el actual、eh, terminan siendo, si ellos están ahí como de, de, de máscara. Porque la verdad que nos no ofrecen soluciones a, a las problemáticas y catástrofes ambientales que están sucediendo,、eh, hasta no hace muy poco lo que fue、eh, el derrame de la barra en, en, en San Juan.、Uh -huh. Entonces es como, bueno, ¿para qué está el ministerio? Como si el ministro de Salud nos dijera,、eh, bueno, estamos cortos en mi c a m e n t o para el año que viene, lo que nos queda es rezar. Sí, ronda la provocación esto, ¿no? Porque justamente el Estado, el gobierno, que tiene la capacidad y la potestad de designar los recursos para prevenir y combatir、eh, estos incendios, te dice que la única opción que hay, bueno, resale al Dios que vos profeses para que no se prendan los bosques. Es como ridículo.、Parece. También detrás sí, de, de todo esto hay intereses y hay intenciones de emprendimientos inmobiliarios, empresariales. ¿Qué se conoce que hay detrás de muchos de los incendios que se registran en la zona? Sí, el, siempre también hubo compañeros que estuvieron trabajando sobre esa cuestión de desentramar de, de un poco qué había detrás de los incendios b u e n o encontraron. p r o y e c t o s mobiliarios, también muchas zonas justo donde eran los incendios, zonas de cateos mineros. Entonces, como bueno, tampoco hay una pata ahí de la justicia, como que está no se investiga mucho, queda todo mucho en la nada. Entonces, como que bueno, también esto de, la, de, de que bueno, no hay presupuesto y si hay incendios, bueno, che, me,、eh, mala suerte. Entonces, como queda mucho más para sospechar, ¿no?、Eh, también esto lo vivimos,、eh, suena fuerte a, a nosotros personalmente, porque ya en los n n o v e t a s cuando en el gobierno de María Julia、eh, sucedió algo parecido, hubo una temporada en Bariloche de incendios fuertes,、eh, y donde María Julia, digo, más o menos la, la, la ex ministra de Medio Ambiente, en la época de. de miren, Eh, d i o más o menos la, la, la misma respuesta. Entonces, y bueno, también esta cuestión de ninguneo: de que, bueno, este, esto es lo que hay, a r r e g l e n s e ¿Cómo está reaccionando la comunidad? ¿Cómo se están organizando los vecinos? Y、eh, la, la verdad es que la respuesta en la, en la comunidad de Beloche、eh, fue buena.、Eh, tam, también rompimos un poco el, el cerco mediático que hay acá en. En la localidad, que a, a veces nos cuesta salir un poco porque por ahí、eh, no simpatizamos con algunos medios.、Eh, y también, bueno, poner un poco en, en, en relieve porque parece que cualquier funcionario puede decir cualquier cosa y como que hay poca reacción lo que estamos viendo. Luciano, te agradecemos mucho la comunicación esta mañana con la tribu. Gracias a ustedes. Conversábamos con Luciano Beberashi de la organización ecologista Piuqué, que propuso la disolución del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que conduce Sergio Berman, luego de que manifestara en un viaje a Bariloche que el panorama para la próxima temporada de incendios es crítico. Y recomendó al ministro también que lo mejor que podemos hacer ante los incendios forestales es rezar. Los ambientalistas de Bariloche plantean que con la disolución de la cartera, el presupuesto actualmente destinado a los sueldos de los funcionarios se pueda reasignar para el financiamiento de leyes ambientales. y para el combate de los incendios forestales.